¿Qué tal de nuevo, queridos amigos? Con todos vosotros, con todo el equipo de amigos, hermanos en Cristo de Radio Adventista martes 22 de septiembre luego me acusáis de que los meses pasan rápido, pues no, pues sí, pasan muy rápido estamos en nuestro segundo programa de la semana, de la primera semana hemos vuelto con vosotros, esperamos y confiamos que el programa de ayer ya os situara y os pusiese, pues lo que decimos nosotros, las pilas, para estar con nosotros, hemos cambiado la hora, lo sabemos pero hemos tenido que hacer eh, programaciones confiamos que sea para un mejor funcionamiento de todo el proyecto que, que tenemos desde el Centro de Producciones Multimedia. Felices de estar con vosotros, felices de poder compartir horas de radio a lo largo de este año. Estaremos pues en la programación que hoy empezamos hasta Navidad, estaremos luego con vosotros. Ya sabéis, estamos haciendo planes para todo el mundo. Dar la bienvenida a todas las emisoras como hacemos cada día de FM de Radio Adventista, repartidas por todo el territorio nacional y también las emisoras que os conectáis en Estados Unidos y Sudamérica. Y por qué no también nuestro mayor porcentaje de personas son las que os conectáis a través de Internet. Nos sentimos muy muy muy felices de teneros con nosotros. Gracias a vosotros existe el proyecto, gracias a vosotros podemos estar todos juntos pues una hora en directo cada día desde Radio Adventista. Confiamos en que pues, pongáis esa hora en vuestro calendario cada día para cuando estéis trabajando, conduciendo pues haciendo todas las que hacer o tal vez en eh, ...estudiando o consultando algunos apuntes... ...que podéis tenernos de fondo en Internet... ...nos sentimos privilegiados... ...por poder entrar en vuestros hogares... ...en vuestro trabajo, en vuestro coche... ...para poder compartir con vosotros... ...estos momentos de radio... ...como decimos, estamos a martes 22... ...y comenzamos como cada día... ...pues... ...saludándoos y dandoos la bienvenida... ...a nuestro programa... ...¿quién va a estar hoy con nosotros?... ...bueno pues ya, ya sabéis el programa de los martes... ¿eh? ...tendremos primero las... Eh, ...el caleidoscopio. Hoy vamos a hablar del problema de la inmigración de menores, un tema muy, muy, muy importante, no solo en España, sino en toda la Comunidad Económica Europea y también en muchos países de Sudamérica y Estados Unidos. Es un problema global global de este mundo tan globalizado que nos lleva a tener que poner remedio para salvar la vida de muchos muchos adolescentes y niños que intentan emigrar de un país a otro ¿qué os parece la selección musical de cada día? pues se la debemos expresamente a nuestro amigo, compañero colaborador Antonio, Antonio Lerma que como cada día está al control y la realización de nuestro programa Luego le escucharéis, luego le daremos también la bienvenida, aunque está a la otra parte del cristal, ¿eh? yo lo estoy viendo, vosotros no, pero yo le estoy viendo. Por cierto, el verano le ha sentado muy bien a Antonio, ¿eh? se le nota que, que, que ha venido con, con eh, eh, vamos, que ha aprovechado todo el tiempo eh, eh, el verano. También estará con nosotros en las eh, efemérides Esther Esterazón. ...nuestra compañera eh, que, que dirige esa sección... ...en la cual pues haremos ese recuento histórico... ...de eh, lo que ha pasado un día como hoy... ...22 de eh, septiembre en el mundo... Eh, ...ayer eh, coincidían varias efemérides... ...si os recordáis en el mismo día... Eh, eh, ...el tema de... ...bueno, la historia... ...pues la haremos a ver cuántas cosas coinciden... ...hoy en un 22 de eh, septiembre... ...después tendremos como cada día... El pensamiento. Sabemos que os gusta. Nos escribís eh, para que os lo enviemos. Si alguien quiere el pensamiento, nos lo pedís. Y con mucho gusto os lo enviamos. Recordaros, eh, que tenemos abierto eh, normalmente en nuestro programa. Directo a radiadentista. com pues para estar con vosotros, eh, para que podáis comentar. Y podéis hacerlo también a info.com, la dirección de correo electrónico. Y por qué no. Nos hemos dado el teléfono, pero seguro que lo, que lo sabéis, 962651230, el teléfono de Radio Adventista. ¿Y qué tendremos después del de, eh, pensamiento? Pues hoy tendremos a Antonio, eh, lo, lo tendremos con esas curiosidades. La verdad es que hemos aprendido mucho, Antonio, de algunas de las cosas, recuerdo algunas de las cosas que nos has contado y que utilizábamos pero no sabíamos, será sobre menos Veinte eh, y tantos minutos para que él pueda pues, acompañarnos hasta ese mundo de las curiosidades. ¿eh? Eh, también le damos las gracias a Antonio. Y finalmente acabaremos como cada día haciéndolo con un texto bíblico. La esencia de una emisora como la nuestra es sin duda poder eh, pues, contactar con vosotros a través de la palabra de Dios. Todo un privilegio encantado de poder estar con vosotros y poder disfrutar junto a vosotros. ¿Qué os parece? Pasamos los próximos 55 minutos juntos, pues será todo, todo, todo un placer. Felicitamos a todos nuestros oyentes y les damos las gracias por estar con nosotros. ¿Comenzamos? ¿Comenzamos el programa de hoy? Pues vale, empezamos. Adelante Antonio. Empezamos la edición de hoy con el radioscopio. europea analiza desde ayer el problema de los inmigrantes menores no acompañados. En una jornada casi maratoniana... ...comenzó ayer en la Comunidad Económica Europea... ...en la sede en Bruselas... ...un estudio de un problema... ...que no solamente se da en España o en Italia... ...sino que repercute en toda la Comunidad Económica Europea... ...y también en los países del sur de América y Estados Unidos... ...y es a la ya triste necesidad de emigrar de un país a otro... ...porque necesitamos buscar en muchos casos... ...un mejor estilo de vida... ...unas posibilidades de vivir más dignamente... ...que las posibilidades del desarrollo económico... ...de los propios países de origen... ...pero dentro de ese problema global de la inmigración... ...la comunidad europea eh, hace un alto en el camino... ...y se mete de lleno en un sector de esa inmigración... ...y es la inmigración de los menores... ...que además vienen solos... ...indocumentados y en muchos casos pues engañados por mafias internacionales que los introducen en Europa con la ilusión para ellos, el engaño para las mafias de una vida mejor en el continente europeo. Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea empezaron a abordar en el día de ayer en Bruselas el problema que representa la llegada cada vez más numerosa al territorio europeo de menores que vienen sin sus familiares directos. Un tipo de migración que es especialmente vulnerable, que requiere una respuesta específica por parte de las instituciones comunitarias. El asunto figura en el orden del Día del Congreso a petición de España, precisamente, que quiere abrir formalmente... ...el debate para que puedan continuar los trabajos durante el semestre de la presidencia española... ...a partir del día 1 de enero próximo, según han informado hoy fuentes diplomáticas de nuestro país. El fenómeno es preocupante porque son cada vez más los países que los enfrentan o se enfrentan a la llegada de menores no acompañados... Algo que delata la existencia, dice el artículo de redes organizadas que trafican con estos inmigrantes al saber que precisamente por su condición de menores de 18 años gozan de una protección especial y no son repatriados como pueden serlo los adultos con países donde no hay acuerdos bilaterales. La protección se da que se da al menor se convierte así en una especie de efecto de llamada o de reclamo de la que las mafias se aprovechan y que en la Unión Europea ya hay un consenso general sobre la necesidad de dar una respuesta a escala de todo el territorio que debe combinar tanto la prevención del fenómeno como la protección a menores. Y esta es la idea que queremos resaltar en el eh, programa de hoy. Hay que legislar una, o hay que proporcionar una serie de leyes que puedan legislar dos conceptos fundamentales de los emigrantes menores de edad, que es la prevención del fenómeno y, en segundo lugar, la protección del menor, que en nuestro país podría decirse que es una de las eh, legislaciones posiblemente más actuales de nuestro entorno. De momento se habla de mejorar el intercambio de información, la cooperación con los países de origen, las técnicas para la evaluación de la edad y el rastreo de la familia, así como prestar especial atención a los menores no acompañados en el marco de la lucha contra la trata de seres humanos. Fuentes diplomáticas eh, admiten igualmente que el problema es técnico y jurídicamente muy, muy complejo, como lo son cada una de las actitudes o necesidades de un mundo tan globalizado como el que nos rodea. En todo caso, la presidencia de turno que quiere que los ministros digan en qué áreas puede haber una mejor cooperación y pedirá Como resumen, a la Comisión Europea que siga adelante con los trabajos ya iniciados para disponer del panorama completo lo antes posible. Se pedirá asimismo sí a la Comunidad Europea que prepare un plan de acción para presentarlo a principios del próximo año. Es octubre, noviembre y diciembre. Quedan tres meses, un trimestre simplemente para que llegue ese momento. La delegación española está encabezada por el titular del Interior, Alfredo Pérez Rúo Alcaba, y la Secretaría de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí. La reunión, que estará casi exclusivamente dedicada a las cuestiones de inmigración, se iniciará con un intercambio de puntos de vista sobre una propuesta de la Comisión para crear un programa europeo de reubicación, de refugiados y la modificación de las reglas del Fondo Europeo para los Refugiados para el periodo 2008-2013. Durante los momentos que pasaron juntos, los ministros se reunieron con Antonio Gutiérrez, alto comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados, para hacer un seguimiento de los temas tratados en las primeras sesiones de trabajo también durante los encuentros el comisario de justicia, libertad y seguridad Jacques Bagot informará a sus colegas de las cuestiones de la reciprocidad en materia de exención de visados en la sesión, ya en la tarde tuvieron que tratar y a petición de Francia el refuerzo de las operaciones de la Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores, especialmente las que dan al Mediterráneo, zona común, como sabéis, para Francia, Italia, España, Grecia. París quiere que en un momento en el que muchos países se enfrentan a una situación cada vez más crítica en el Mediterráneo, los Estados miembros se comprometan con orientaciones concretas para reforzar las actividades de las fronteras globales de la Unión. Sobre todo, la faceta humana. Optimizar el control y que la agencia sea el corazón de la gestión de las fronteras exteriores de la Unión. Como nuestros oyentes saben, tanto de una parte u otra del océano, Europa ya no tiene fronteras internas. Me refiero a la Europa comunitaria. Por eso, cuando un inmigrante llega a cualquier eh, frontera Eh, sea marítima, sea aérea, sea terrestre de nuestro continente y consigue entrar en un país europeo significa que ya tiene o tendría acceso a todos los países europeos del entorno comunitario lo que nos llama profundamente la atención es la masificación, como nos dice el artículo de menores que llegan como inmigrantes En nuestro país hay una ley de, migra de migrantes, hay una ley de menores... ...y tienen que hacer conjugar a nivel europeo esas dos leyes... ...porque para nosotros, en nuestro país y en nuestra legislación... ...el menor tiene una serie de derechos que no tiene el mayor. Los mayores de 18 años, cuando llegan a nuestras fronteras de forma ilegal... ...como cualquier otra de cualquier país europeo, puede ser repatriado... ...si no se cumplen las, las eh, situaciones para que pueda quedar en nuestro país el problema es que a los niños los menores de edad no se les puede expulsar del país y se crea un problema mucho mayor por la gran afluencia de ellos últimamente la verdad es que el tema podría ser preocupante si los dirigentes de la comunidad económica europea no son capaces a dar una solución satisfactoria que pueda hacer congeniar ambos derechos el de la infancia y el de la inmigración nos gustaría tener solución para todo ello y nos gustaría que aquellos que han hecho un esfuerzo económico posiblemente dejando hipotecada a su familia para muchos años no tengan que volver a sufrir la discriminación, la indiferencia y el pago de una deuda importante con las mafias que los traen a Europa. Pero tal vez ellos no sepan que en España no es posible un contrato laboral antes de los 16 años, porque hasta esa edad es obligatorio la escolaridad de un adolescente. Esperamos y confiamos y rogamos al Señor que los dirija, si ellos se dejan, para poder encontrar soluciones prácticas que les puedan ayudar a encontrar soluciones y que todos esos niños y adolescentes no sufran más al haber dejado su familia, su entorno y tener que adaptarse a una nueva sociedad. Ojalá tengamos unos brazos abiertos que puedan congeniar esas dos grandes libertades, la inmigración y el derecho de la infancia. Y ojalá que los políticos puedan encontrar a nivel europeo una solución satisfactoria que proteja cada día más a nuestros chicos. En los próximos días tendremos la oportunidad de seguir leyendo en la prensa cuáles han sido las propuestas y cuáles han sido los puntos de acuerdo que se han puesto los países comunitarios. Esperamos con ansia ese momento para felicitarnos en un punto más de la cordialidad y el abrazo a aquellos que llegan hasta nuestras fronteras. Estás escuchando Radio Adventista. En Radio Adventista... Estás escuchando Entre Amigos. Entre amigos. Seguimos, queridos amigos, entre amigos, el programa en directo de Radio Adventista, los estudios centrales de Radio Adventista Sagunto España. Con nosotros, como cada día, pues aparte de un servidor, que ya me habéis escuchado, pues está Antonio y está Esther, está Esther y está Antonio. ¿Qué tal? Muy, Muy bien. bien, estamos bien. ¿Aquí Sí, aquí en el programa, escuchando el calidoscofeo de esta mañana, bueno, del programa de hoy, ¿verdad? Que está pues muy la, la verdad es que yo, yo tengo mucho interés en saber a ver cómo van a llegar y qué van a resolver con esa inmigración tan particular de los de los menores. ¿sí? Es un problema. Es, es un, un problema muy, sí. muy, muy. Y, muy y además gordo. es que eh, las mafias, digamos, del mercado de, de personas están utilizando los, los niños pequeños, como muy bien has dicho, un poco para después eh, intentar hacer... Eh, el, agrupar las familias ¿no? sí. y de esa manera vienen después los mayores, o sea que hace poco utilizaban a las mujeres embarazadas sí. porque cuando andaban a luz pues ya se podían quedar aquí, o sea que bueno, que las mafias buscan todos los métodos eh, yo no estoy en contra de la inmigración, pero sí de la inmigración ilegal y sobre todo de las mafias que son los que cobran por traer a esas personas aquí cantidades ingentes. ¿no? Y ellos sabrán que... la cantidad de familias hipotecadas que se quedan en sus países sí, para pagar sí, durante sí. muchos años. ¿no? No, y las condiciones en las que vienen hemos hablado, que a veces pues, muchos de ellos quedan en el mar, desgraciadamente. Mm. Así es. Pues empezamos a estar 22 de septiembre, martes. ¿Qué ocurrió un día como hoy? Bueno, pues en la historia tampoco hay noticias muy positivas, ah. eh, la verdad es que hay poquitas. Y bueno, nuestras efemérides de este 22 de septiembre comenzamos, en este caso, en 1609. Bueno, bueno yo no sé si en la historia solo queda, solo queda registro de lo malo. Yo bueno, creo que sea. la mayor parte de las cosas son, sí. suelen ser malas, ¿eh? Sí. Hay muy poquitas buenas. La verdad es que todos los días intento resaltar algo, pero me cuesta, me cuesta me encontrar. Cuesta. Uh -huh. Fijaros, ayer hablábamos de Cuenca, ¿verdad? Sí, que Expulsaron sí, sí. a los moriscos de Cuenca. Sí. Uh -huh. Bueno, pues en 1609 se ordena la expulsión de los moriscos de Valencia, tal día como hoy, un 22 de septiembre. 1609. Uh -huh. La época posterior o la época del, del, del famoso Cid, Cid Campeador también, uh -huh. que expulsó. La verdad es que... Fue un, fueron 800 años de, de convivencia, ¿no? Sí. sí momentos sí. mejores, momentos peores. No, y muchos de nosotros, de los que quedamos todavía hoy, pues estamos mezclados, es así, es, es normal. Eh, pues es que tenemos sangre judía, culturas. sangre árabe, sangre... Y sobre todo en España quedan muchos restos. Aquí en Valencia, que hablas de Valencia, hay muchos pueblos por aquí que son de origen árabe, uh -huh. el nombre, ¿no? Y hay muchas palabras de nuestro castellano, sí, castellano. habitual que, es, que tienen origen árabe, uh -huh. más que judías, ¿eh? Alba, más. Es, es decir, eh, es... Decir, sí. eh, judías quedan muy poquitas, uh -huh. muy poquitas. Los, los afardíes eh, tuvieron una, una integración mayor que la del pueblo árabe. Posiblemente porque los árabes tenían más incidencia en el mundo de la cultura por, por lo aficionado que eran también a, a, a, la, a la escritura, ¿no? Y a, y a esos cuentos y esos relatos y bueno, eran versados eh, en hubo, las hubo, ciencias. Hubo una época en que los dos grandes filósofos de la Edad Media tanto judíos como judío como musulmán, uh -huh. de Maimonides y Abenjoe ¿Qué? convivían juntos en la misma época en España uh -huh. y eso es una es una época de de una proyección filosófica tremenda para, para, para este país. Pero bueno, finalmente. es riqueza cultural. Final, finalmente claro que sí. nos quedamos sin ellos y sin el dinero. <risa> ...suele pasar... ¿Mm? ...dicen que la avaricia rompe el saco... ...1914... ...el submarino alemán U-9... ...hecha a pique en unas horas... ...a tres cruceros acorazados ingleses... ...cerca de Ostende... ...con lo que el submarino se convierte... ...en un arma mortífera de guerra... Uh -huh. No bueno, ...en la atención a ese punto... ¿no? ...eso fue una actualización... ...del famoso juego ese de... ...tocado y hundido... ...así, ah, uh -huh. el juego de los, to los submarinos... Hundido, ¿no? ...has lo... dicho 1914... Uh -huh. ¿Sí? la, ...la primera guerra mundial... ...exactamente, sí, sí... Uh -huh. Pues no sé, el submarino, mí juego... desde luego, me parece un arma mortífera de guerra para los de fuera y para los de dentro, ¿no? Quedarse sí, encerrado dentro tiene que ser... Sí. No, no sería el primer submarino que en guerra y en época de paz también se ha inundado. Yo recuerdo hace unos años, ahora no sabría calcular cuántos, pero que en el, los, el mar báltico, uh -huh. submarino nuclear... Eh, exactamente, y, y, y murieron todos, no pudieron rescatar quedaron todos ahí atrapados Además, en la profundidad y, Agua, y listo. Aguas cálidas y la profundidad. Yo estuve una vez dentro de un submarino nuclear norteamericano ¿Te dejaron entrar? Me dejaron entrar. Pues no es eh, eh, muy... Me dejaron bien. entrar hasta donde se podía entrar. Te dejaron entrar, pero ya no te dejaron salir. No, sí, estoy aquí. Es decir, me, me dejaron salir. Eh, había una parte del submarino que no podía, no podía visitar. La cantina. Entré pero, con, un, no. con un general... Mal pensado, Antonio. En, entré con un capitán general del ejército norteamericano y, lógicamente, a la sala de mando no se podía entrar. Sin, no. Simplemente visité las habitaciones y tal y os puedo decir que es algo muy pintoresco, es decir, eh, eh, no produce la... claustrofobia. Sí, sí, sí, absoluta Esther. Uh -huh. eh, eras, es decir, las, las literas del ciento y pico hombres que, que, que puede llevar esa de dotación uh -huh. están hechas justamente es decir, si os imagináis las dos panzas del del submarino sí, sí, sí. van sal, van saliendo justamente adosadas, es decir... conforme va subiendo eh, la panza, pues hay una y por escalera, ¿no? Justamente. Entonces son literas muy pequeñitas eh, Muy, muy pequeñitas no sé como algunos soldados norteamericanos con la eh, altura hay, que hay tiene. algunos grandes sí, eh. es decir eso sí que pude verlo y las cantinas las tal las... Pero finalmente es un, es un derral, es un... Yo, yo pude entrar muy, muy en, en una réplica del, del submarino de Isaac. Pero uh -huh. primero, eso sí que es un, eso es un puño. Uh -huh. En no, Barcelona aquí, hay aquí una algo. réplica en el Museo de las Ciencias. Y, el, el original y, bueno, está en Cartagena Exacto, expuesto. no, por eso digo una réplica. ¿no? Y, y bueno, la verdad es que allí dos, tres personas como mucho cabían. ¿eh? No, aquí, no, aquí es... Pero meses aquí. y meses ahí viviendo. Sí, eh, aquí había una actuación de ciento y pico, y pico hombres. Eh, incluso ya tenían la separación de aseos y tal Para mujeres y para, para hombres para ah, Pero me llamó muchísimo la, la atención Yo no sé, yo, yo prefiero ver el sol No sé, a mí me daría un poco Un está poco, un poco de miedo esto, ¿no? ¿Y los remos? ¿Los viste? Sí. ¿Lo, ¿Los remos? No, no los no, no, ¿eh? <risa> vamos No te lo enseñaron Es en la el arma secreta <risa> sí. Del submarino para salir el, el remo <risa> Bueno, bueno bien de esa parte, 1928 un 22 de septiembre, el médico y bacteriólogo británico Alexander Fleming descubre tal día como hoy una sustancia a la que llama penicilina de gran poder de difusión y que contrarresta los estreptococos. Bueno, tenemos una buena noticia por lo menos, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? muchos, sí. muchos españoles de la infancia de los años 60 uh -huh. vivimos gracias a la penicilina Bueno, y muchos europeos en aquella sí. época en la penicilina durante muchos años y actualmente sí. ha salvado muchas vidas, sí, sí, sí. Eh. Lo que pasa es que se abusaba tanto de ello, llegaba un momento que casi el cuerpo humano se hacía Según, mi, Según mis padres, eh. es que era el descubrimiento propio de la época, es decir, sí. ¿era eso o no había, no otra, había cosa? otra cosa? Y claro. entonces, eh, hasta que lógicamente la penitenciana de hoy no es la de aquellos años, ya. pero la década de los 60... Yo la recuerdo de 60, pequeño, ¿no? botecito de cristal blanco, blanco, se le inyectaba oh, el agua, se le disolvía dolía? y entonces te ponía la inyección ¿cómo que era? Dolía era un palo que te metían. Yo, sí, yo sí. me acuerdo, dolía como, como... Hay que ver, hay que ver. Bueno gracias a Dios hemos mejorado mucho eh, a este respecto. Vamos a continuar eh, un 22 de septiembre, en 1975. Fijaros qué curioso. El presidente estadounidense, Gerald Ford, sale mm. ileso del atentado de una ama de casa, aparentemente enajenada, que le disparó en la ciudad de San Francisco. ¿Y sabemos por qué? Ay, ay, ay, pues no sé, algo no, relativo a las leyes enajenada. a lo mejor. Sí, no, enajenada, pero bueno, sería por algo, porque uno se enajena ante una situación de injusticia y tal, ¿no? no eh, sé. Ay, lo yeah. que me sigue llamando la, la atención, y no, no no puedo pasar sin decirlo, es el uso y de el desuso armas. de las armas en ese uh -huh. país. Es bueno, increíble. Si sí. hubiera tirado un rulo, igual no le hubiera hecho eh, tanto justamente. daño. Justamente. O incluso, oye, mira, si me, si me apuras, el, el rulo de, de la masa, si me... Sí, si me pero, es decir, eh, yo, mira, la única Madre vez mía. que he cogido un arma en mi vida fue una vez por obligación, haciendo el servicio militar, y fui tan... Eh, diestro en la diana que nunca más me dejaron tirar os podéis imaginar el resto ¿hacia dónde apuntaste? pues, pues mira no, no ap apunté pero le di una vez se me fue el cartucho entero y, y, y nunca más encontré ninguna bala de aquellas qué peligro Eche, qué peligro hombre yo las ferias en estos eh, yo nunca Antonio yo nunca, nunca me ha gustado la escopeta de perdigones sí que la yo tengo, las armas no, y yo pero las otras no las no. armas y yo no, no. me parece Con sí, todo mi respeto sí, son Me parece hasta absurdo en una feria Pero bueno, sí, lo que claro. volvíamos En Estados Unidos es cosa habitual ¿eh? Allí conseguir un arma sí, es riesgos. bastante fácil Y es bastante fácil conseguirla Y luego, claro, las consecuencias También es bastante fácil que sucedan uh -huh. bueno. Y ahora vamos con algo pintoresco y gracioso Fijaros, en 1994, uh -huh. un 22 de septiembre Eh, quedaba fuera de los tramos urbanos de las carreteras estatales, eh, pues eh, estaba prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible uh -huh. desde la zona de dominio público de la carretera. Eso era lo que ordenaba el Reglamento General de Carreteras hasta este momento. Bueno, pues... Ocurría que los 97 toros de Osborne que sobrevivían en los campos españoles pues si estaban, sigue. por tanto, ahí está, si, si condenados a desaparecer en aquel momento. Pero ¿sabéis qué pasó? La reacción popular, así como la de destacados artistas y escritores, no se hizo esperar. Alzaron sus voces en defensa... No de un anuncio de coñac, el evidentemente, toro, toro. sino de un símbolo artístico y cultural que merece la pena ser conservado. Y al final, el Parlamento pidió el indulto a mediados de noviembre. Estos toros negros y enormes camparían a partir de este momento eh, a sus anchas por las tierras de Iberia y su presencia aportaría una nota de arte y tradición al paisaje español que todavía hoy podemos ¿Cu ¿cuántos ver. ¿Cuántos dices que hay? 97. 97. Yo debo debo confesaros una cosa, amante de la fotografía y no digo fotógrafo porque ahora ya prácticamente no me dedico, pero tengo 17 toros fotografiados de esos osgome con ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? pues las poco. diferentes carreteras que hay hacia Madrid, hacia Andalucía. Tengo 17. Pues, mira, sí. un proyecto, me... un proyecto de final sí, de carrera sí, sí. para algún fotógrafo puede sí, ser. Sí, la verdad es que debo se debe 97. recorrer y entonces siempre, bueno, cuando salgo a un viaje de estos más o menos largo, los que ahí por la que nacional que va hacia Madrid los que van hacia, sí, Andalucía, hacia Andalucía y tal mm. ya los tengo todos y algunos más o sea eh, tengo 17 eh, ya. Yo, lo que no sabía es que había 97 Uf, yo puedo deciros que mis hijos mis hijos bueno. eh, hay varios tramos de la carretera que uh -huh. los identifican por la llegada a uno de estos toros un, todavía sí, hoy sí. Ya, ya son mayores pero, pero todavía eh, yo estuve en la en la en la fábrica uh -huh. de Osborne en el sur en, en Jerez de la, de, de, de la frontera eh, visitándola y tienen la, el primero el primero que, que hicieron el que fue el prototipo de todo eso lo colocaron a en la entrada y sigue estando allí ah, todo, pues ese todo, todo, no todo lo todo tengo bien. tengo que ir allí a fotografiarlo día, sí, sí, sí, <risa> y otra cosa que también me he encontrado raramente por la carretera es la famosa marca Tío Pepe que se mantiene eso, eh, tanto los, el toro los Borne como el Tío Pepe las letras no tiene simplemente la silueta o la estructura Col metálica, con la sevillana, pintado con el exactamente, y esa hay uno yendo hacia, hacia Jaén por la carretera Nacional 3 y, y bueno, y lo tengo fotografiado también, pues mira, me dio tanto tantas veces pasaba por allí, digo hombre pues mira, y no me lo planteo como proyecto, porque eso supondría ir por ahí, sí, por allá, ¿no? mucho pero que capaz que algún día busco por internet, que no lo he hecho todavía, a ver un si... Eres un romántico, ¿Sí? ¿Dónde está No, lo que pues ya soy un viejo que <risa> <risa> como los bornes, madre mía Pero bueno, sí, hoy forma parte de ese mobiliario sí, sí, sí, urbano sí, sí, sí, español. Sí, sí. Y, y te puedo decir una cosa, han sido muy pocos los que he visto, muy poco, Ajá. con pintadas. Sí, eso es cierto, los que yo tengo es están decir, todos negros hay impolutos. Es no. decir, yendo a, hacia Madrid, desde Valencia, hay uno. Pintado. P -p pintado con un graffiti va con bastante mal gusto, bueno. pero prácticamente se han, se han preservado como, como parte de ese... De eso ese, hasta ese que entorno. algún artista le dé, porque os recordamos aquella exposición que hubo en Madrid no decide, hace mucho. No desideas, Antonio, no No, no, no, decide, de aquellas no, las vacas. Me las exposiciones en las vacas, ¿no?, que, que eran vacas pintadas por diferentes autores. Se las llevaban a la casa. Exactamente, pues no te extrañe que alguno le dé por eso. Hombre, es muy grande, por... no creo que quepa. A ver si... Sí, no, no, no. Llevárselo no, me refiero pintado. a ir a pintar. pintar ah, decorar. Eh. Veremos ahí todos los pintados de color orines. Bueno, no hemos Pero dicho bueno, nada, ¿eh? Niños, no, no, no nada, escuchéis. Esperar por lo menos que los fotografíe y luego ya. ¿Y solo me, tistas, quedan, solo me quedan tampoco. 80, madre mía. <ríe> Esperar que Antonio los termine fotografiar <ríe> y entonces <ríe> ya. ya. Bueno, pues seguimos. 22 de septiembre en el año 2000 los ayuntamientos imponen, eh, tal día como hoy en ese año, el día sin coches al cerrar al tráfico en numerosas sí. calles de toda la geografía española. Sí, sí. Ayer hubo sí, sí, en sí, varias sí, ciudades. ¿Sigue haciendo eso? Sí, Ajá. sí, ayer, por ejemplo, en Valencia, Uh -huh. y, ...y en Madrid, creo... ...no recuerdo... ...bueno, es, las es, noticias... ¿Es de eso de las matrículas pares e impares o...? No, no, sé que no... que no, no. sí y otro no... no. Eso, eso, a eso coger en, la bici, ¿no? Eso ah. en Francia sí que lo hacen pares e impares en París... ...yo sí que lo, sé que lo han hecho, vaya... ...pero el uso de, la, de las bicicletas como alternativa... ...al transporte público... ...o sea, al transporte privado... En, en algunas ciudades en el día de ayer lo celebraron, yo veo concentraciones de bicicletas en diferentes ciudades, y me eso. parece muy bien, la verdad es que hombre, siempre que sea posible, ¿no? porque hay algunas ciudades que bueno el recorrido es complicado y tal, ¿no? pero en otros países, no vamos a recordar otros países europeos, pero hay otros países donde uh -huh. el uso de la bicicleta es muy típico, tanto así que ves gente vestido de Te traje, de traje y con la cartera y corbate uh -huh. y van en bicicleta, yo recuerdo hace 25 años Copenhague. Eh, me llamó muchísimo la, la pues, atención. Claro. El centro de Copenhague, que uh -huh. te digo, hace, hace, fue en agosto hace de... Años, años, hace años, sí. Hace 25 años, eh, estaba absolutamente... Y fue lo, lo que me llamó la, la atención. Ver a personas con traje negro, corbata, suportes, sí, sí, sí, lo que se llama... El maletín. Por, el, En su bicicleta llegaban pues, a los grandes edificios de oficinas, seguros y todo eso del centro de la, de la capital, la dejaban en la, allí la, en la puerta, le echaban una pequeña cadenita, y, pero miles y miles de, de, sí. de bicicletas. Curioso. Bueno. Y bueno, pues terminamos eh, las efemérides de este 22 de septiembre con una efemeridad un poquito triste. Fijaros, vale. 2005, la caravana de activistas estadounidenses contrarios a la guerra de Irak, liderada mm. por Cindy Sheeman, madre de un soldado muerto, llegaba en este momento a las puertas del Capitolio en Washington, pidiendo pero, pues evidentemente el fin pero es que hubo de esa guerra en Irak. Sí, no, todavía está Igual que el armamento ya, que sí, Se buscaba, que se se buscaba. Es <ríe> bueno. En fin, que las guerras son Sin sentido, que hay muchísimas personas Que sufren a, a causa de ellas Y que, bueno, que tenemos que aprender A dialogar un poco más y a combatir un poco menos uh -huh. Muy bien, bueno Y el hablando de diálogo el Pues hoy vamos a hablar de, de lo hoy... contrario a la guerra ah, Me ha dejado muy y vamos A hablar Sí, pero la paz un poco más activa Al amor ah, bueno. Vamos a hablar del amor hoy bueno. Ah, vamos a recordar aquel eslogan. Ama. El amor es el único sentimiento para el cual no existen credos, razas, clases sociales, edades, ...ni posiciones... ...todos los otros sentimientos gozan de preferencias... ...la vanidad es sólo de los tontos... ...el orgullo de los torpes... ...la bondad de los privilegiados... ...la generosidad de los caritativos... ...el odio de los incultos... ...la maldad de los perversos... ...el egoísmo de los despreciables... ...pero el amor, el amor es de todos... El amor alimenta a todas las vidas por igual, con la misma alegría. Se alberga en el pecho del blanco, del negro, del pobre, del rico. Por eso, ejerce sin medida ese privilegio. Ama. Estás escuchando Entre Amigos, en Radio Adventista. Todo lugar se puede ver su entrañable amor y su voz resuena en todo lugar y todo oído oirá y el espíritu nueva vida en Dios en todo lugar por la gloria de mi padre por su nombre y su honor Lo emenso de su gozo, por su fama y esplendor, que todo pueblo y nación se regocigen su amor y todos canten alabanzas, todos canten al Señor, en todo lugar, bendice Dios, al y corazón, en todo lugar podemos ver las dancias del Señor que su pueblo se hallen en plenitud sin tener necesidad encontrando el gozo en la voluntad de Dios en todo lugar por la gloria de mi padre por su nombre y su honor por lo inmenso de su gozo por su fama y esplendor de todo pueblo ha nacido Regocijen su amor, todos canten alabanza, todos canten al Señor. Él no luz, para poder ver. Él no es para poder creer. Por la gloria de mi Padre, por su nombre y su honor. De su gozo, por su fama y esplendor, que todo pueblo y nación se regocigen su amor, y todos canten alabanza, todos canten al Señor, por la gloria de mi Padre, por su nombre y su honor, por inmenso de su gozo, por su fama y esplendor, que todo pueblo... Ero y nación se regocija su amor, y todos canten alabanzas, todos canten al Señor, y todo pueblo y nación, se regocija su amor, y todos canten alabanzas, sí, sí, sí, canten al Señor. Radio Adventista Estás escuchando Entre Amigos Pues aquí estamos Seguro que la sintonía de nuestro programa Os llama la atención Y sabéis qué vamos a hacer ahora Está Antonio, está Esther y estoy en un servidor ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy, muy bien. bien, muy bien. Seguimos con el programa. Seguimos, ¿verdad? Muy bien, con esta musiquita para bien. nuestro sabías que de hoy. Ver, es cierto, es Venga, cierto. ¿qué nos vas a contar hoy, Antonio? Bueno, pues mira, como es habitual en este programa eh, Intento encontrar cosas curiosas Y sobre todo basándonos en refranes Que a veces hemos comentado Y en palabra y el origen de algunas palabras Así es que hoy no es habitual en la radio Dar marcas de ciertos productos Por aquello de la publicidad Pero hoy me voy a permitir esa licencia Porque si no, no podríamos hablar De ese, ese tipo de, de marcas Y el origen de algunas palabras Que son muy corrientes uh -huh. en nuestro vocabulario Porque son productos que tenemos A nuestro alcance, pero que a veces El origen es muy curioso. Por ejemplo, hay una bebida gaseosa que todos conocemos, que se llama Fanta. Uh -huh. El origen de esta palabra. Deciros que eh, fue inventada por Max Kane, Es un alemán en 1940. ¿eh? O sea que ya tiene unos cuantos 40, años esta bebida, el, exactamente. El Dice, el nombre viene de la palabra alemana Fantasía. Que, sin, que, que en alemán es, bueno, mi alemán es no es muy bueno, es del a sur, ver, más que nada, so fantasy, so fantasy so o fantasy con ph. Nos, nos es bastante parecido. Dice, eh, porque los inventores pensaron que hacía falta una palabra eh, muy imaginativa para encontrar, eh, para, para adecuar el nombre con esta mm, bebida gaseosa con sabor a naranja o a limón en su origen. Y que eh, la única palabra que encontraron fue esa de Fanta, de que viene de la palabra de fantasía, ¿no? Uh -huh. Por ese chisperroteo que tienen debido al gas carbónico y tal. Uh -huh. Pues bueno, de ahí viene la palabra Fanta. Pues fíjate, yo tengo un amigo que dice que Fanta viene de Falta. Falta naranja y Falta ah. limón. <risa> bueno, eh, también es cierto. Ya sabéis que, aunque está permitido por las... Eh, digamos, instituciones, organismos que regulan el consumo de este tipo de bebidas, lo cierto es que las bebidas gaseosas tienen un porcentaje de, de zumo, de extracto de, de, de naranja en este pero caso mínimo mínimo. mínimo, mínimo, mínimo pero bueno, cumplen los requisitos y es cierto que es una bebida refrescante debido al gas carbónico y con un cierto sabor, el problema de estas bebidas es que tiene una gran cantidad de azúcar y, uh -huh. y entonces no eso exactamente, cuerpo. y ahí está y el que, gas eh, que se el, acumula el, El no, gas verdad. también y por algún sitio tiene que salir. Sí, y luego, pero, y luego bueno. se quejan de la capa de ozono. Sí, y además a los niños, a los niños es un problema también por, por la digestión, el gas, ¿no? Cuando uno come, no deberíamos beber en las comidas, pero ya que se hace o si se hace, nunca debería ser recomendable beber eh, bebidas gaseosas, ¿no? Pero bueno, Ese es otro tema de otros programas sí. y nosotros vamos a volver, exactamente, vamos a ver, por ejemplo, conocéis una marca de coches que se llama Fiat, ¿Sí? es sí. una marca italiana, bueno, pues el, la palabra Fiat viene del acrónimo de la palabra, bueno, de, la, de cuatro palabras, que es Fábrica Italiana Automobili Torino. Porque la ¿Anda? fábrica original... Ande, mira, eso no sabía. Eh, claro, no, yo tampoco. Estaba buscando y, y ahora veréis, tengo algunas muy curiosas que utilizamos habitualmente, pero no sabemos el origen. Entonces, eh, como ya os habéis dado cuenta, la fábrica de Fiat, la originaria, está en Torino, que es una gran ciudad italiana, y entonces viene el nombre de la FIAT, Fiat. Curioso. Y viene ahí. Por ejemplo, la empresa SEAT, una empresa española, ¿no? que uh -huh. ahora ya está asociada a otras y tal, es, es sociedad... Mm, eh. Española, Española de automoción ah, pero, Y viene la palabra pero sea ¿No era siempre estarás apretando tornillos? Bueno, sí, tornillos? pero eso no lo quería decir porque en mi época Yo, yo tenía otra, uy, otra uy, uy. aplicación Pero bueno, por respeto a nuestra marca Tampoco nos vamos a tirarla por tierra Lo cierto es que en la época que se decía La época se fabricaba el 600 sí, Claro, lo que se fabricaba antes A lo que se fabricaba Pero ahí ahora. no solamente faltaban tornillos, ahí faltaba de todo Ay, sí, bueno, ah, no, pero, no, no, no, perdona Era muy chiquito yo recuerdo, Pero el 600 marcó cantidad, una época La cantidad No, no, no, no. La me, la mitad de personas que viven en el centro de la península Ajá. hacer esos viajes apoteósicos de Madrid hacia la pero costa si levantina no pero, pero, pero bueno, entran, unos entraban, no, no entraban de otros entraban, ahí entraban, apretado entraban, pero mío. entraban hasta 8 y 10 personas yo lo que no entiendo es cómo entraba la gente y cómo entraban las maletas los o sea, si no, no, coches no, no caben no, en el el nuestro. problema acá, no era entrar el se problema se era salir en muchos casos ya, claro, claro claro claro <risa> <risa> ese era el detalle el problema es salir bueno pero oye hacían los 400 kilómetros desde Madrid hacia la costa levantina y solamente te encontrabas alguno con el morro levantado tal se calentaba mucho pero llegaban llevaba un día entero Ya lo creo que lo hacía. Bueno, hay, hay otra palabra que también utilizamos muchos y muy habitual, ahora Pablo seguramente que lo estará utilizando en su ordenador, que es la palabra Google. Sí, Google, mira, ¿no? precisamente Google. estoy en eh, Exactamente. Ajá. Bueno, pues esta palabra que todos conocemos y utilizamos viene del nombre, su nombre original es, viene de la palabra Gogol, ¿eh? con dos os, Gogol que en el mundo de las Mira matemáticas, gol, no, no, así. no, en ¿No? el mundo de las matemáticas ¿Es, matemática? eh, es, es el uno seguido de un millón de ceros. Anda. O sea, dentro del argot del mundo de las matemáticas, de las ciencias y tal, sí, el sí, Google sí. es un uno seguido de un millón de ceros. ...que Bueno, imaginaros, ¿Y, y un millón de ceros. Se esperaban que ¿Y se pusiera ahí, o sea, pues un el, millón de ceros. Se utilizó la palabra Google como, como origen para Google para dar eh, honor, digamos, a la cantidad ingente de datos que iba a tratar y que iba a tener Google. Entonces, vale. como es la representación de un 1 más un millón de ceros, imaginaros eso como se debería leer, entonces eh, los, eh, los propulsores, los inventores de, del Google, de este buscador que todos conocemos, pues se basaron en esta palabra de Gol, que se escribe G-O-O-G-O-L, Gogol. ¿no? Y de ahí salió la palabra Google Oye, me gusta En inglés Me gusta, Antonio Que viene, pues eso Que representa al uno Seguido por un millón de ceros Me acabas de, de, de sorprender otra vez de Y verdad. yo creo que ya se ha superado ¿eh? Porque seguro que en Google Hoy en día estos buscadores Hay más de un millón un millón Bueno, debe Segurísimo. haber muchos millones ya De datos y de información Pues bueno Si cada día cada uno de nosotros buscamos un montón de datos ¿tú Imagínate Exacto. lo que puede ser eso en un año o en exactamente, diez Uf. Exactamente Bueno pues hay otra palabra que también utilizamos Mucho y que tenemos a veces eh, Equipos electrónicos Que es la palabra HP uh -huh. Que en inglés pues más o menos Se dice Hewlett Packard Más o menos ¿no? Bien, Así es que eh, el origen viene Bueno y deciros que los inventores del HP eh, Fue Bill Helland Y David Packard Y entonces, como eran dos asociados, estaban buscando el nombre para, para la empresa. Y entonces dice que tiraron una moneda porque inicialmente no sabían si ponerle HP eh, exactamente, o, o, o pH. PH. Entonces tiraron una moneda. No, lo, lo de el PH. Es, a es, ver, es, es, ¿qué, ¿qué PH tienes? Claro. Tiraron, tiraron una moneda y el resultado fue que llegaron a acuerdo que fuera Howlett Packard. Y entonces hoy en día pues, eh, lo conocemos como Hewlett Packard o algo así. HP. Para, los, para los amigos. Uh -huh. Bueno interesante. y sobre todo para los que no lo saben inglés. Y es y otro, más sí, fácil. para los que no <risa> saben. No, <risa> Otra palabra que ya sabéis que en el mundo japonés ¿eh? y chino, pues hay muchas palabras que nos llegan porque hay muchos productos dentro del mundo electrónico que utilizamos. Uno de ellos es la marca Itachi. Mm. Itachi, Itachi ¿Sí? que uh -huh. en japonés quiere decir salida del sol. Anda, ¿Sí? qué romántico, es fíjate. Marca, una salida del sol. Vaya. Y luego hay otra palabra, también todos conocemos más por las motocicletas que por otras cosas, pero bueno, también la palabra onda. Uh -huh. Onda, en su origen, en su lengua materna, significa... Bueno, viene el fundador fue Soichiro... Soichiro Honda Tu japonés es casi tan bueno como tu alemán Sí, sí, son los, los dos son del sur Y tengo un acento marcador claro, claro, claro, sí, sí, sí, sí, Pues sí, el fundador El fundador de la empresa Honda Fue Soichiro Honda Entonces Exacto. el hombre aquí no se Devanó el cerebro Digo, no, no, no, no. bueno, pues esto Honda Y como no tenía un asociado como HP para discutir y tal, claro. Dijo nada, esto el marketing se llama En aquella época no, no estaba en auge por ejemplo, la palabra Hyundai Ah, no. Es una palabra japonesa que también de algunos productos, de algunos coches y motos aire, y algunos aire otros productos. Exactamente, pues viene del coreano, que significa la edad actual o modernidad. ¿Qué significa tacho? modernidad? Fíjate tú. Hyundai. Hyundai. Ay, perdón Hyundai Hyundai si era, era el, lo de la puesta del sol. La, el, el, Exactamente, Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai Y fíjate, vamos a aprender co idiomas. japonés, coreano, chino No fíjate, sé, Antonio, ¿cómo? te vamos a tener que cobrar Te vamos a tener que cobrar, ¿no? te cobrar, te cobrar Esther y yo por dejarte que nos enseñes Sí, ¿sí? Entonces, <risa> bueno, vamos a ver, voy a tener que ver las clases particulares aparte <risa> Hay otra clase que os voy a dar igual parecida al Google Que es otro elemento de internet que utilizamos mucho Que es el Hotmail Ajá El Hotmail Caliente, ¿no? Pues su fundador Su fundador, básicamente, eh, bueno, como sabéis todos, también un americano. Eh... Bueno, yo saberlo, saberlo no, yo lo deducía. Bueno, sí, ¿Eh? es un americano que, que ¿Sí? su fundador fue Jack Smith. Uh -huh. Tuvo la idea de hacer un, un, un, un email, un, o sea, un correo accesible para Internet y que sirviera para todo el mundo. Cuando Saber Batian, que era uno de sus colaborador, colaboradores, Vino con el plan de negocio, o sea, con el estudio de viabilidad del proyecto, intentó todas las combinaciones, ya se sabe que a veces intenta uno buscar el nombre adecuado, que si para una emisora de radio, por ejemplo, y tal, uno busca el nombre y tal, e intentó todas las combinaciones para, eh, para darle el nombre, y dice que utilizó la, la palabra mail, que ya sabéis que en o mail, que, correo, es, que es correo, exactamente, y entonces y quería introducir también la palabra eh, HTML, que ya sabéis que es el código de escritura sí. para internet, esto de las páginas web los que son muy aficionados, lo conocen y entonces mezcló, mezcló esas dos palabras y entonces del Hotmail fijaros que es, tiene la H la T, la M L. y la L de, del HTML que es el sistema uh -huh. de escritura y la O y la A que son de las palabras bueno, originales de mail, entonces se quedó con la palabra Hotmail Bien, que al ¿no? fin y al cabo De es lo que decía yo al principio, que significa correo caliente, aunque exact... no sabía que signifique eso. Sí, pero... sí, sí, posiblemente sí, en su, en su lengua en inglés significa claro. eso. Exactamente. Eh, ¿Tu inglés que es del norte? Del no, o del sur? no, ella tiene el acento del norte. Ah, vale. Yo lo tengo no, del yo sur. Te ti, no, no ah, no, no, yo ah, del a, sur. A ella ya, ya le he escuchado no. que es del norte. Yo del sur, <risa> yo del sur. Bueno, otra palabra, <risa> otra otra palabra también con mi japonés eh, del sur, Kawasaki. Ah, vale. Kawasaki. Su fundador se llamó Sozo Kagoasaki Vaya. Y entonces, claro, el origen de la Le palabra es el apellido, el apellido de su fundador de la empresa. ¿Y tiene empresa. alguna traducción Cagón. Mira, no, do, no me ha dado tiempo de no. buscarlo. La verdad es que no tenía ¿Eh? en mano el diccionario coreano-español-español-coreano. Claro. -coreano. tienes guardado por ahí. <risa> Exacto. Sí. Y no lo sé, pero bueno, igual lo busco para otro día. de la sorpresa a ver qué significa. Sí, bueno. Decía sí, que significa algo. De todas formas, casi todos los palabras coreano, chino, japoneses, tienen, tienen un significado así... Pasa igual que las, las palabras eh, indias, ¿no?, que de, de Indias, de Norteamérica, casi todos tienen un, una no, no, explicación no, no, una, muy bonita. Eh, sí, sí. En el mundo oriental prácticamente todo es así, el mundo de... Del arameo, sí, supo, del hebreo... Sí, Es lo es, que te iba a decir bueno, ahora. Bueno, nuestros que... apellidos y nuestros nombres también tienen también, significados. También, también, sí, sí, también. sí. Hay que sí, ponerse a buscarlos. Sí, sí. Fernández, hijo de Fernando. Sí, sí. O yo qué sé, eh, Rodrigo, yo, yo, hijo de Rodríguez. Yo Rodrígue, supongo que el mío sería y, que algún no ancestro mío pues, se dedicaba a, a hacer armamento. A las armas, a Romero, armero, sí. Y los las nombres, armas. los nombres también tienen su origen. Claro. Yo a mí una vez me dijeron que significaba Antonio, es un, de origen latino. Pero ahora no recuerdo, algo de varón, varón, pero no sé si... No, no recuerdo ahora bien. Pero que todos nuestros nombres tienen un sí. origen, lógicamente, ¿no? Así es, es muy bueno, curioso conocerlo. Uh -huh. Uh -huh. Hay otra palabra que utilizamos mucho, bueno, tal vez no tanto, pero que son conocidas, que es la palabra Kodak, mm. sonará ah, sí. más bueno, hace cada, unos ca años. Cada día menos. Cada día menos, porque ya los carretes de fotografía cada vez se utilizan menos, pero ¿qué vamos a hacer? Dice que tanto la cámara como el nombre fue inventado por George Eisman, que es un americano también, sí. originario europeo, como muchos de los europeos en el siglo XVIII, marcharon a Estados Unidos buscando tierra de promesas y libertad. Ajá. Y entonces, él, eh, ¿vosotros tenéis alguna letra preferida del abecedario? Porque Eisman pues no, tenía no. la letra no. K. Pero seguramente que color sí pues Todos igual tenemos o números Bueno, pero hay gente que sí, tiene un número preferido a, a, a mí me gusta el 7 el, el el, el, el el A mí el pero, 27 pero, para 27. ser más complicada Las mujeres son más difíciles Muy bien, tanto el 7 como... No, el 27 no, pero el 7 es un número primo Y sobrino <risa> de alguien Y sobrino de alguien, sí, exactamente Bueno, pues la palabra, la letra ¿Qué palabra? La letra eh, que le gustaba mucho a, a George Eisman Era la K Mira, cada uno, oye. ¿eh? Era su Bien. letra preferida, su letra preferida. Y entonces dice, intentó varias combinaciones con la letra K, empezando y terminando y buscando a ver qué le ponía y tal, tal. Y se cree que eligió esta palabra, ¿eh? por, también por su sonido, que dice que era un sonido parecido al ruido que hacían las cámaras. Kodak. Exactamente, originariamente. Hoy la verdad es que no uh -huh. hacen Kodak, porque no. ya las cámaras digitales a veces no hacen ni, ni, ni ruido. Pero los que teníamos eh, carretes y tal, uh -huh. clic, clac, ¿no? Hacías un ruido. Y parece ser que la palabra Kodak hacía un poco el... Recordaba el carrer, clic, clack, ¿no? El clic, ¿Sí? exactamente. Y bueno, o, mira, de ahí viene eran, la palabra Kodak. Eran mecánicas, entonces todo el sistema era eh, uh -huh. mecánico. Uh -huh. Bueno, nuestro tiempo se está acabando ya, ¿no? Sí, la verdad es bueno, que sí, no. Bueno, tengo, tengo nada. muchas más, pero bueno, como el tiempo se nos acaba, yo me voy a despedir por el, por el día de hoy, vaya. Y en el, el nuevo, nuevo programa seguimos más de traer el nombre. Estuve buscando esos reflanes y a veces esas frases que, que utilizamos y no sabemos que hemos dado también a lo largo del programa. Pero cuesta más de encontrar. Pero Curioso. Encontrar, encontrar. Uh -huh. Bueno, pues Antonio, pues despido. muchísimas gracias. ¿eh? Ah, ha, sido, ha sido un placer. placer. Uh -huh. Nacimiento del sol, etcétera, etcétera. Mira, ha sido provechoso. Hemos aprendido unas no cuantas palabras. Pues... Bueno, Kawasaki, no. Kawasaki. Kawasaki. ¿Qué quiere decir... Bueno, no sé... ¿Cómo se dirá hasta el próximo día? Hasta el próximo día quiere decir kagosaki... Quiere... <risa> Te lo acabas de inventar. Bueno, hasta <risa> siempre. Eh, hasta, luego, eh, será, hasta luego, Será algún dialecto nuevo. <risa> Queridos amigos, esto ha sido el programa de hoy. La verdad que lo hemos disfrutado. Hemos aprendido, como siempre, muchas, muchas cosas... ...que Antonio nos trae también las familias de Sester... Pues nos despedimos de vosotros, queridos amigos. Antonio, y un servidor deseosos de que mañana podamos estar juntos en directo. ¿Vais a estar con nosotros? Lo esperamos. Y concluir, como siempre, con un eh, pensamiento seguido de la Palabra de Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria hacia ti. Salmo 108, versículo 1. Con alabanza y con canto le agradecemos al Señor la oportunidad de haber estado contigo en este día. Esperamos y confiamos que a lo largo del día el Señor te siga bendiciendo, ayudando y protegiendo. Y mañana nos escuchamos a través de Radio Bendista. Nos escuchamos amigos. Hasta mañana.